Eh, ¿Quiénes somos? Somos compañeros de lucha que estamos organizándonos porque estamos conscientes que tenemos derechos por los que tenemos que pelear. Porque la situación ya no la aguantamos. Porque el estado económico ya casi no nos da para comer, vestirnos, dar educación a nuestros hijos para las necesidades más elementales de sobrevivencia. ¿Cómo luchamos? Luchamos de forma organizada porque se nos olvidó que la unión hace la fuerza. ¿Por qué luchamos? Se nos hagan valer nuestros derechos como ciudadanos mexicanos y podamos disfrutar de nuestras riquezas: el agua, la luz, las playas, mares, tierras, vivir en armonía con la naturaleza. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que se nos escuche. Tarifas justas, empleo, proyectos que funcionen de acuerdo a la zona donde estemos viviendo, respeto a la forma de, organiz de organizarnos, verdadera justicia y no a la violencia.